Buen día, Cintia. Buen día a todo el equipo, a la audiencia. ¿Cómo andan? ¿Por cuál reino andas?、Eh, por el reino municipal. Ajá. <ríe> que es todo un reino, ¿te a c u e r d s Es、también. todo un reino, eso es lo que te i g o Exactamente. Bueno, hoy decíamos más temprano que se reunió el Consejo de Políticas de Género. Estuvo presidido por Paula Groto, la viceintendente, a cargo del Ejecutivo ahora por estos días. y por concejales y concejalas de, de la oposición, y también algunas secretarías de municipales, entre ellas la Secretaría de Gobierno, de Desarrollo Social, por supuesto, donde pertenece la Dirección de Políticas de Género, y también vimos al secretario de Cultura y también al secretario de Hacienda de la municipalidad.、Eh, el, la llamada a este consejo, que es la primera vez que se reúne en esta gestión municipal, tenía cuatro puntos puntuales de tratamiento, Pero bueno,、eh, también el tema de la cuestión de lo que está pasando con las trabajadoras de género seguramente se ha colado. Nosotros lo único que pudimos es escuchar un poquito de afuera lo que salía por los parlantes y nada más porque por supuesto no, no participamos.、Eh, un dato a tener en cuenta, para, los para la próxima reunión del Consejo que va a ser el 23 de noviembre a las 9 de la mañana, Seguramente se ponga a consideración un tema que tiene que ver con la participación de las organizaciones sociales en este Consejo de Políticas de Género, que es uno de los temas que se trató.、Eh, nosotros hablamos con Marcos Echeveste al finalizar esta reunión, que es el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad. Y nos contaba esto de la participación de las organizaciones sociales y también una lectura política de lo que pasó. Entre otras cosas, dice Cheveste que lo que están haciendo en esta gestión es activando un consejo que, según él, desde 2011 no funcionaba.、Escuché. El consejo, hoy por hoy, ¿cómo funciona? Bien. Si bien tiene una composición específica, después, dentro del funcionamiento que se hace a la convocatoria de las comisiones, Eh, van a poder justamente integrarla ahí todas las organizaciones sociales que quieran.、Eh, obviamente, una de las cosas sí que se estuvo hablando, como para poder dar algún cierto orden también dentro de cómo se va a convocar a esas organizaciones que quieran participar, es a través de, de un registro, porque también necesitamos saber cómo, cómo poder ubicarlas, cómo poder incluso convocarlas.、Bien. Eh, si bien con la mayoría tenemos tratos, obviamente con el correr del tiempo, como para que eso no quede desactualizado, tenemos que ir generando un registro para que más allá de una gestión puedan esos datos también tenerla cualquier otra, otra gestión que el día de mañana vaya a continuar, que no nos pase como nos pasó a nosotros, que el, que el último registro que teníamos era de 2011, por ejemplo. ¿Una lectura política de esto que pasó hoy? Yo creo que es muy importante poder hoy estar en. En este n e día llevando adelante otra vez este consejo, que creo que, que además, si bien venía demorado, es un órgano, como, como decía, que, que teníamos que poner en funcionamiento, pero porque había un cúmulo de cuestiones como para atender y. Y en sí es un consejo que no había sido convocado anteriormente. O sea, vuelvo a recalcar esto: o sea, no es una cuestión de esta gestión, sino que al contrario, esta gestión lo que está haciendo es reactivar este órgano, actualizarlo, porque ese tiempo que estuvo inactivo、eh, con anteriores gestiones tampoco hubo una actualización de todas las problemáticas que hoy tiene que llevar adelante y tratar este consejo. Yo creo que eso es muy importante, creo que además. Que, que va a traer un cúmulo de claridad para la sociedad y para las organizaciones también para poder tener participación más activa en conjunto con el Estado, como para poder ir acercando、eh, otro tipo también de, de soluciones a la, a la población, a los s a n t a r r o s e ñ o s y s a n t a r r o s e ñ a s Que además quiero resaltar algo. Que esto se puede hacer ahora porque también hay un, una situación distinta, epidemiológica, que anteriormente otras gestiones no la, no la vivieron, pero a nosotros sí nos tocó. Desde que llegamos, básicamente este es el único año que ha sido un año distinto y que podemos hablar que efectivamente estamos entrando en, en una normalidad. Bueno, Cintia, eso es lo que dice Marcos e c h e v e s el secretario de Desarrollo Social que, de la municipalidad. Eh, y ahora vamos a escuchar un, rat,、eh, un ratito a Claudia g e o r g e que estuvo participando de, de, esta, de esta reunión. Y te digo algo que lo que escuché los últimos cinco minutos de la reunión. Se trenzaron ahí un poco desde la oposición, en este caso Fabiana Castañeira y también la, la directora de Políticas de Género, Gabriela Bonavita, respecto a los protocolos de actuación、eh, hacia las víctimas que van a pedir el servicio a la Dirección de Políticas de Género. Y un, un comentario que se escuchó cuando terminó la reunión. Dijeron, entre otras cosas, algunas personas que salían de ahí, que lo que había pasado en la reunión era un universo paralelo, que lo que había pasado en la reunión no tenía nada que ver con la realidad. Vamos a preguntarle a, a Claudia j o r g i s a ver qué, qué opina de esto y, sobre todo, qué sensación estuvo después de la primera reunión de, de este Consejo de Política de Género. Claudia, buen día. Bueno, buen día, Mauro y toda la. Está la, está la Cintia, Cintia, bueno, buen día.、Eh, sí, en principio nosotros celebrar. La、que lo dijimos ahí también, la conformación del Consejo de Política de Género en esta gestión.、Eh, lamentamos que hayan tenido que pasar todas, lo, todas las cosas que pasaron, fundamentalmente en cuanto al conflicto con las trabajadoras, que tenía que ver con la atención a las víctimas también,、eh, para que esta gestión a casi tres años lo convoque.、Eh, dejamos también aclarado que.、Eh, Ellos manifiestan que no lo tienen constancias en libros de actas, pero es fácilmente comprobable que en la última gestión y en la anterior también hubo convocatoria del Consejo de Política de Género. Yo he participado de ellas, algunas asesoras que estuvieron hoy presentes también, el propio bloque del PJ en ese momento y el humanismo lo puede corroborar, y las organizaciones que trabajan en la temática de mujeres también. ¿Sí? Se reunía los creo recordar que era el primer miércoles de mes por la tarde. ¿sí? Eh, por eso, bueno, nosotros digamos, no nos interesa en esto、eh, seguir polemizando para atrás, pero bueno, es la impronta que le da esta gestión a cada temática,、eh, que en realidad es muy improductivo porque、eh, digamos, el tiempo hay que utilizarlo en, en ver qué se está haciendo, cuáles son los problemas y cómo se están resolviendo ahora, ¿no? Que están ellos gestionando. Estos cuatro puntos que estaban previstos tratar, este, se trataron y si le quedó algo a ustedes como oposición、eh, pensando, en, eh, pensando en esto que, que pasó en,、eh, hoy a la mañana.、Eh, si、sí, puedo seguir así, <trailer screenplay>、nah, porque me hacía un poquito de, de eco, perdón.、Eh, nosotros creemos,、eh, bueno, hicimos algunos, algunos planteos frente al informe que hizo la directora de estos tres años. Eh, por supuesto, no tuvimos objeción alguna con el tema, d eso se aprobó por unanimidad, del tema del nombre, ¿no es cierto?, del Consejo de Política Género y Diversidad.、Eh, luego, en、bueno, lo que fue la exposición de la gestión de estos tres años, sí, nosotros、eh, requerimos algunas este, especificaciones respecto de las capacitaciones que habían recibido los equipos interdisciplinarios. Eh, respecto de los protocolos de actuación que、eh, para las emergencias y manuales de funcionamiento que las trabajadoras en las reuniones que han tenido todos estos días con los distintos bloques y lo han explicitado públicamente era un punto importante que venían requiriendo. Ahí nosotros recordamos también que de la gestión anterior se dejó un protocolo este, integral. Eh, que se había trabajado con y se había hecho las capacitaciones con la doctora Graciela López Gallardo, es decir, que no, no partieron de, de, nada, de la nada.、Eh, bueno, esto también fue desconocido por, por la dirección.、Eh, respecto de estos manuales y estos protocolos, eh, eh, también en los últimos días, y yo entiendo que por la agudización del conflicto, Eh, la dirección los presenta en la Secretaría de Empleo, así que nosotros, como no tenemos conocimiento、eh, de en qué consisten, pedimos, pedimos también que, que nos remitieran copia. Entendemos que uno de los puntos más este, álgidos allí tiene que ver con la, la atención, el dispositivo de atención después de las 16 horas o después de las 19 horas, si se hace un replanteo. Eh, ella manifestó ahí que ya estaba esto acordado con los distintos sectores y homologado por el que hoy se había homologado nosotros no, no, no teníamos conocimiento de eso sí pero bueno en todo caso、eh, si、sí、nos interesa interesa verlo y ver cómo en la práctica comienza a funcionar cierto eh, eh, Claudia, uno uno piensa en el servicio que una víctima tiene que ir a pedir o un familiar necesita pedir y esto de no tener o tener que circunscribirlo a un horario, de no poder hacerlo después de las 4 de la tarde o, o de las 7 de la tarde. Parece algo、eh, increíble que se esté, se esté discutiendo esto. Eh, ¿tienen, eh, digamos, ¿Se puede llegar a algún acuerdo para que este servicio funcione las 24 horas, que es lo que debería?、Eh, bueno, el servicio con sistemas de guardia、eh, funcionó las 24 horas. Y es un poco lo que comentan las trabajadoras, ¿cierto? Que Eh, se desarman ¿no、cierto? con la actual gestión y, más que nada, después de que las trabajadoras se sindicalizan y comienzan a plantear todo este tipo de reclamos. c i En realidad funcionaba、eh, no con una presencia física, pero sí con una presencia de guardia de los equipos interdisciplinarios, ¿sí? que no es lo mismo que la llamada del 101 porque cumple funciones diferentes. La llamada del 101 o el 144 derivando al 101、eh, tiene que ver con la accionar de la, de la policía. En todo caso, al domicilio, retirar el agresor, pero lo que es la atención de la víctima la tienen que hacer los equipos técnicos, ¿no es cierto? Este es un punto que, más allá de que sean las 16 o que sean las 19, todos sabemos que los mayores casos este, de violencia de género transcurren justamente、eh, por la noche. Entonces, es, es muy importante este, este punto y es en el que nosotros nos interesa profundizar a ver cuál es el tipo de acuerdo, si es que se ha arribado a algún a tipo de acuerdo y cómo se va a plasmar esto en la, en la práctica. ¿no? Sí, sí. Nos preocupó que, o en cierta forma notamos una contradicción ¿no es cierto? En, en el relato, en,、eh, De, de las autoridades con relación a que, al, que se siguen incrementando, dicho por ellos mismos, el número de, de denuncias, ¿no es cierto? Es decir, que estamos, estamos fallando en, en alguna parte de, la, de las políticas este, preventivas y、si、lo que vemos como resultado es el incremento de los casos, ¿no es cierto? O de las situaciones. Una cosa muy importante que no me la puedo olvidar es que、eh, la directora manifiesta que cuando llegó a la dirección no existía ningún tipo de base de datos. De situaciones de víctimas y de datos de victimario. A ver si entendemos. Cuando ella asume, según Bonavita, no había ningún registro. Ningún registro, ninguna base de datos. Nosotros tenemos dos cuestiones, en,、eh, digitalizado, ¿no es cierto?、Eh, nosotros tenemos dos situaciones ahí. Primero, que en el 2017 se firmó un convenio、eh, con el、eh, RUCUM, que es el Registro Único contra la Violencia de la Mujer. Se firmó un convenio con Nación. Y un convenio con provincia, donde inclusive los datos recabados o asentados allí se, se, se enviaban a la Secretaría de la Mujer y a Estadística de Censo de la Provincia. Bueno, esto nosotros lo, lo cuestionamos, digamos, o lo volvimos a repreguntar en la reunión, porque de la reunión con las trabajadoras, una de las cuestiones que surgió fue el relato de ellas mismas de que desde el año 2006 venían construyendo ellas mismas la base de datos y que esto fue borrado. En el inicio de, esta, de, la, de la computadora, de las administrativas que, que llevaban adelante esta base de datos. Lo cual era un hecho gravísimo porque、eh, tiene que ver también con cómo se aborda a la víctima.、Eh, recordemos que、eh, muchas veces el, el agresor este, tiene diferentes víctimas. Entonces, no es lo mismo que llegue una víctima y uno con el número de documento ingresa a una computadora y ya tiene las características del agresor. Es decir, ahorramos muchísimo en cuanto a eficiencia y en cuanto a tiempo y en cómo abordar la situación. Yo no soy especialista en la materia,、eh, pero digo, el sentido común indica que esto es muy importante de manera preventiva y de cómo se a b o r d a los riesgos en los que está esta mujer, ¿no es cierto?, esta víctima. Bueno, ahí quedó una cuestión. realmente、eh, blanco o negro que se tendrá que aclarar este bueno parece un punto muy importante ¿no? sí, sobre todo pensando en esto que decís de, de las bases de datos y las personas los agresores que tienen varias víctimas pero sobre todo si hay una explicación de、eh, si se hizo algo una investigación o una denuncia de eso que dicen desde el oficialismo que se borró o no estaba algo algo bastante raro de, de, de entender y también hasta de explicar de eso. Sí, sí, ahí la directora manifestó que si había una situación de este tipo, las, como que las trabajadoras lo tendrían que haber denunciado. Bueno, nosotros no, no conocemos este, lo, lo que es este, las relaciones humanas. De la, se supone que hay un, un equipo de trabajo y que estas cuestiones se podrían haber hablado. Por eso. Cuando manifiestan el incremento del presupuesto en el área, nosotros decimos sí, es cierto que se aumentó con relación a otras gestiones, que a lo mejor había que juntar de todos lados para poder llegar a pagar los sueldos, esa era la realidad, y en buena hora que haya recursos, lo que sí nunca hubo una falta de diálogo como la que hubo en este momento que llevó a un conflicto tan alto. ¿no? Con respecto a otro tema importante, que son las instituciones que trabajan en la temática, que no fueron invitadas al día de hoy, Ellos manifestaron que bueno, iban a formar parte de las comisiones de trabajo, que iban a armar un registro de instituciones. Bueno, es t á bien que se arme un registro, que, que eso quede escrito, porque pueden ir variando a lo largo del tiempo. Lo que sí también es cierto es que en el ambiente que nosotros nos manejamos de Santa Rosa,、eh, todas las, las, las gestiones saben este, y hemos conocido cuáles son las organizaciones. Que trabajan en la materia y, y, como yo contaba en la gestión anterior, se las convocó, es decir, sin tanto protocolo, ¿no es cierto? Es decir, que si nos interesa realmente la opinión, este, pueden ser convocadas sin tanta burocracia. Bien, bien. Te pido, por último, Claudia, una lectura política de lo que pasó, pero también、eh, circunscribiéndolo a los comentarios que se escucharon cuando terminó. ¿Lo que pasó es lo que pasa en la realidad o el oficialismo está en un universo paralelo, como se dice? Yo creo que el hecho de que, de que se haya logrado que se conforme esta, esta mesa、eh, es, un, es un lado positivo, ¿no es cierto?、Eh, después va a quedar,、eh, por supuesto, todo lo que nosotros hemos escuchado de las trabajadoras del área,、eh, lo que vemos en la realidad cotidiana, ¿sí? de lo que pasa con, con la temática y lo que dice la información o el relato oficial de hoy. Pero me parece que.、Eh, Que debemos ser positivos en el sentido de,、eh, de tomar esto como una herramienta, que nosotros veníamos peleando hace bastante tiempo para que este consejo se conformara. Es más, quisiéramos que fuera por ordenanza para que ningún intendente tenga la atribución de convocarlo, no como pasó ahora, sino que tenga la obligación de hacerlo. Nosotros esto lo presentamos en el 2020, cuando todavía este conflicto no existía, ¿no es cierto?、Eh, pero bueno, creo que tenemos que tomar el, el, el punto de partida en todo caso. Eh, ir presentando a la medida que se avance las propuestas, este, ir tratando de que sea un ámbito de diálogo, no de monólogo, ¿no es cierto? Bien, Bien, muchas gracias por tu tiempo. No, a ustedes. Claudia Shor, si s la concejala del FREPAM, m a n i f e s t á n d o s e r e s p e c t o a lo que pasó en la reunión de el primer, la primera reunión de. Eh, del, del Consejo de Políticas de Género que se r e a l i z ó aquí en la municipalidad y terminó hace no más de media hora. Bueno, Maurito, yo agrego no más、eh, solamente、sí. una cosa、eh, respecto de lo que decía g e o r g i y lo que decía Echeveste de las reuniones del Consejo durante las últimas gestiones. Sí existieron, de hecho, las organizaciones participábamos,、eh, sí. participaba ATE, participaba ayudándonos, participábamos las mujeres autoconvocadas, todas somos. Andrea, no, no, no es que no existían, porque, porque de hecho sí, no sé si eran los más fructíferos del mundo, porque siempre eran este, muy. había mucha tensión、eh, siempre en esas t reuniones del Consejo, pero sí sucedían, sí sucedían. Claro, sí, sí. Este... Por eso、eh, llamó la atención que、eh, desde el oficialismo no tengan. Eh, un registro desde el año 2011. No, ¿no? Eh, eh, digamos, ese sería un, en todo caso un error de las gestiones anteriores si no dejaron registros ciertos、claro. de, de, de、claro. cada una de las reuniones, pero, pero las sucedieron, estaban,、claro. sucedieron. Bueno, Maurito,、claro. eh, gracias. Bien, bien, Cintia, nos reencontramos cuando sea necesario. Hasta luego. Hasta luego.